bienvenidos al curso de powerpoint 2010 primeramente definiremos que powerpoint es la herramienta que nos ofrece microsoft office para crear presentaciones con diapositivas estas presentaciones son imprescindibles hoy en día ya que permiten comunicar información e ideas de forma audiovisual y atractiva y de fácil comprensión se pueden utilizar presentaciones en diferentes ámbitos y contextos por ejemplo en la enseñanza como apoyo al profesor para desarrollar un determinado tema para exponer resultados de una investigación en las empresas para preparar reuniones presentar los resultados de un trabajo o los resultados de producción de una compañía para presentar o publicitar un nuevo producto etcétera en definitiva esta herramienta se puede usar siempre que se quiere exponer información de forma visual y agradable para captar la atención del interlocutor con powerpoint se pueden crear presentaciones de forma fácil y rápida y lo que es mejor con gran calidad ya que contiene gran cantidad de herramientas que le permiten al usuario personalizar hasta el último y más mínimo detalle por ejemplo se puede elegir y configurar el estilo de los textos además se pueden insertar gráficos dibujos diagramas imágenes sonidos e incluso un texto en formato Word Art. PowerPoint también brinda la posibilidad de insertar efectos animados, así como también películas, sonidos. En cuanto a los textos, el programa permite revisar su ortografía e incluso insertar notas para que el locutor pueda tener unas pequeñas aclaraciones adecuadas para su exposición y muchas más que se irán viendo en el presente curso. Bye.